No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2 por Nacional Rock. 28 minutos han pasado de la una de la mañana. Seguimos en Diario del Futuro. Y al principio del programa hablábamos de este grupo de manifestantes que marcharon desde el obelisco hacia Plaza de Mayo. En realidad no. En realidad marcharon desde Callao y Santa Fe. Bien. ...hacia el Obelisco y después Plaza de Mayo... ...eso fue la enorme mayoría de la manifestación de hoy... ...en Plaza de Mayo y en el Obelisco... ...que eran los puntos de encuentro anunciados en las redes... Eh, ...hasta que llegó esta columna de Barrio Norte... ...había menos de mil personas, uh -huh. ¿sí? Estamos hablando de una cantidad muy pequeña... ...unas 200 o 300 alrededor de la Pirámide de Mayo unas 200 más o 150 frente a la catedral 200 más en el obelisco y algunas más redistribuidas ahí en diagonal Norte cerca de las 9 de la noche apareció salvadora esta columna que, que, que dobló por la avenida Santa Fe sí. eh, en 9 de julio, que ocupó un carril entero eh, con la salvedad de no interrumpir el paso del metrobús que Bien. estaba eh, cubierto, había todo, todo un grupo de gente eh, del gobierno de la ciudad especialmente dedicada a que no se interrumpiera el paso del Metrobús y finalmente después de las 9 de la noche se llegó a la mayor convocatoria, yo calculo que con toda la furia se llegó a unas 10.000 personas, esto es menos de la décima parte de la cantidad de gente que llevaron en noviembre en el que fue el cacerolazo más más numeroso de todos, menos de la décima parte, siguiendo mis cálculos o los cálculos que uno iba haciendo, yo vine siguiendo estos temas desde el año pasado eh, por cuestiones profesionales, siguiendo los cálculos de Clarín y La Nación, que habían hablado de dos millones de personas en su sí. momento estaríamos hablando de que cayeron digamos al 1% de, de, su, de su convocatoria eh, Realmente llamativo. La sensación es que siempre están como arengados este grupo de manifestantes por algunos líderes políticos que finalmente no se terminan haciendo presentes en el lugar. Bueno, eh, en los últimos cacerolazos, no sé si recordás, habían los políticos aparecido en ahí y se habían, se habían como hecho más presentes después de, de que los medios los presionaran a hacerlo, visto que se les acercaba... El, las elecciones y no aparecían candidatos esta vez los únicos que estuvieron fueron el Moho Enegas, bías el ruralista y, y Raúl Castells eh, fueron las únicas figuras que se dejaron ver eh, durante el caserolazo Eh, también, no solo los políticos Lo, ab lo abandonaron También los medios Hoy en una entraba a las 6 de la tarde a Clarín Y ponía Control F 8A uh -huh. Control F Cacerolazo Y no saltaba ni un resultado En la Nación saltaba uno solo diciendo Las redes sociales anticipan el clima De Cacerolazo sí. No tuvo el apoyo masivo sí. De los medios Que había tenido en otras ocasiones Que fue lo que potenció ...estas convocatorias supuestamente autoconvocadas... ...estas convocatorias supuestamente espontáneas... ...que hoy quedó muy claro que cuando no tienen el apoyo fuerte... ...de los grandes medios de comunicación... ...arengando y llamando a participar... ...se quedan en una protesta válida... Uh -huh. ...una protesta legítima, realizada en paz, en tiempos de democracia... ...sin incidentes, hasta donde yo me enteré... ...por suerte esta vez sin problemas con medios de comunicación... ...como los ha habido otras veces... Pero una protesta de 10.000 personas, como se hace, hay tantas, digamos, en, en, en esta ciudad, eh, todos los meses, todas las semanas, lejos de, de esa cuestión fundadora uh -huh. que, que pretendían imprimirle a las versiones anteriores.